se plegaban a la vez todas aquellas cosas no resueltas nacidas en la ladera del valle donde la libertad acaso era cierta se plegaban con la dignidad de las cosas recogidas por la mano del hombre destinadas a un mañana hibernadas al fin como la plegaria aquella nunca escrita, pronunciada ni escuchada todas las cosas que allí había se plegaban a la vez en inédito silencio.